Las primeras batallas. Los mercaderes de la Meca no podían soportar la idea de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estuviera vivo, además que hubiese convertido Medina en una importante ciudad y sobre todo que su fracaso estuviera siendo ridiculizado por todos los árabes. En la Meca se reunió una fuerte cantidad de dinero para organizar un ejército de castigo. Sin embargo, iba a costarles demasiado organizarlo, ya que estaban más preocupados en mantener sus negocios, preparando caravanas para distribuir sus mercancías o recibiendo a quienes llegaban cargados de productos desde todos los rincones de la península arábiga. Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él había cumplido 55 años cuando decidió que los musulmanes debían enfrentarse a los habitantes de la Meca lo hizo durante el segundo año de la Ejira ya estaba cansado de recibir tantas afrentas al principio solo fueron unas pequeñas escaramuzas basadas en los intentos de asaltar las caravanas La batalla de Badr Hacia el 13 de enero del 624 tuvo lugar el célebre combate de Badr o la gran batalla del Plenilunio. El encuentro de las dos fuerzas se produjo en las proximidades de Badr junto a una montaña de arena donde había un pozo en el que abrevaban todos los animales de las caravanas. Los jefes contendientes conocían la importancia de sus fuerzas... ...debido a la utilización de espías... ...o simplemente por el hecho de observar en el suelo los excrementos de los camellos... ...o los huesos de los dátiles recogidos en Medina... ...ya que eran los más pequeños de la zona... ...los musulmanes... ...iban armados con lanzas... ...sables, arcos y flechas... ...a Muhammad... ...que la paz y las bendiciones de Allah sean con él... ...se le había construido una tienda con ramas de palmera encima de una colina desde la que pudo dirigir el combate como medidas defensivas se cavaron zanjas y sobre todo se desviaron las aguas hasta aquella zona con el propósito de privar de ellas al enemigo primero se adelantaron tres de los más valerosos curaixitas Utma Ben Rabia suegro de Abu Sufyan su hermano Shaiba y su hijo Al-Walid enseguida les hicieron frente el mismo número de jóvenes musulmanes meridenses lo que no gustó a los que precedían de la Meca esto enfureció a sus enemigos ya que gritaron preferimos medir fuerzas con los renegados de la Meca entonces intervino el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él para resolver la inoportuna discordia al gritar adelante Ubaida adelante Hansa adelante Ali de esta manera, la primera pelea fue librada por los seis representantes de las dos fuerzas. Una pareja de los primeros musulmanes derrotó a sus correspondientes enemigos, y enseguida acudieron en auxilio de Ubaida, cuyo rival se defendió valerosamente, a pesar de estar herido en una rodilla, hasta que cayó al suelo medio muerto. Al momento, se realizó otro enfrentamiento similar, produciéndose un desenlace a favor de los musulmanes, hasta que el profeta que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decidió que la pelea se hiciera general, porque las victorias iniciales habían dado alas a los demás creyentes. los musulmanes ganaron esa batalla parte de una de las largas columnatas de la mezquita que había fundado el profeta estaba reservada para los recién llegados que no tenían donde vivir y carecían de medios de subsistencia. eran conocidos como las gentes del banco a la sufa a causa de un banco de piedra que había sido colocado allí para su provecho ya que la mezquita era una prolongación de la propia morada del profeta, el y los miembros de su casa se sentían especialmente responsables de este número creciente de refugiados empobrecidos que vivían a su misma puerta de cuya condición eran a diario testigos y que venían de uno en uno y de dos en dos desde todas las direcciones arrastrados por el mensaje del Islam y las noticias sobre él y su comunidad que por entonces habían alcanzado a las tribus de toda Arabia la noticia de Badr dejó sentir sus efectos en este sentido Así pues, los que vivían en las casas adyacentes a la mezquita raramente podían comer su porción completa en cualquier comida El profeta, que la paz y las bendiciones de Allahian con él decía La comida de uno vale para dos La comida de dos vale para cuatro Y la de cuatro vale para ocho del mismo modo que amaba los perfumes y la fragancia en general era también sumamente sensible al más insignificante olor desagradable especialmente en el aliento en él y en los demás Aisha que al laeste complacido con ella, su esposa decía que la primera cosa que hacía el profeta al entrar en casa era coger su cepillo de dientes que estaba hecho de madera de palmera verde cuando estaba de viaje podía confiar en que Abdula ibn Masaud siempre tenía una mano para él los compañeros seguían su ejemplo en el uso del cepillo de dientes y también en enjuagarse la boca después de cada comida el hambre no afectaba mucho a su extremada sensibilidad la cual lo no siempre esperaba que fuese compartida por otros Fátima, antes de su matrimonio su hija, había sido una especie de sirvienta de las gentes del banco, a pesar de los sacrificios que formaban parte de la vida diaria en la casa del profeta Y también se dedicaba al cuidado de sus hijos, Hassan y Hussein, los dos nietos amados del profeta.